Bueno, acá estamos recibiendo en un día especial, porque lo, lo boicotearon con la internet a Plinio, a nuestro compañero desde San Pablo. Ahora estaba escuchando mientras... Plinio, ¿cómo estás? Buen día. Mientras Buen día, estaba... Buen día Erna. un gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario, con Ángeles, contigo. Ahí está, está sonada Martiño Davila, sabes que tuve, por suerte, la alegría que mi hija me pidió que... que le hiciera una lista de músicos brasileños para escuchar. Ella está acostumbrada desde que nació, a escuch que escucha eh, eh, música, escuchamos nosotros música brasileña en casa, pero me olvidé de poner a, a Martiño Davila, hay que ponerlo en una en toda antología de música brasileña, me parece que es una buena muestra, se la tengo que, que agregar, por supuesto. El que es cortina de presentación. Seguro que sí, después te mando Para tu hija, no? Muy bien, muy bien. bien. <ríe> eh, Quedas comprometido, Plinio. Bueno. Prom Promesas deuda, la voy a pagar y, y, y es fácil después de encontrar la música en estos YouTube. Sí, esta... sí por suerte sí, por suerte sí. Claro, pues se nos escapa también, es tan grande Brasil y muchos músicos regionales, ¿no? de, de, de las distintas zonas, regiones de Brasil. Pero bueno, vayamos a aprovechar el tiempo, Plinio, en este viernes eh, con los temas que nos quedaron pendientes de, del contacto de esta semana, de tu columna de esta semana, empezando por eh, ahí un cruce, un desentendimiento, no sé cómo lo querés analizar vos, entre Lula y su ministro de Economía, de Hacienda, ¿verdad? Sí, bueno, esto es importante para nuestra conversa, para ver lo que hay por detrás de la noticia. No, La noticia es que Lula desautorizó uh, mi, el ministro de la Economía, Fernanda Haddad, que se había comprometido con la meta del déficit primario cero. Uh. Esta es la noticia y la prensa brasileña repercutió mucho esto. Yo sinceramente no creo que, que, haya, que exista ningún tipo de discordancia entre Lula y Haddad. Son dos compañeros muy leales, uno con el otro, Con mucha historia junta, entonces yo creo que esto fue combinado. ¿Qué es lo que hay por detrás? Una cosa que ya conversamos mucho aquí, que para estabilizar las finanzas públicas brasileñas, el gobierno necesita de un aumento de recaudación de más o menos, digamos un 1% un y medio por ciento del PIB, puede hasta ser medio por ciento, pero tiene que tener algún oxígeno. para poder hacer gastos públicos. Como la burguesía se recusa a pagar más tributos, yo digo la alta burguesía. Estoy hablando del 0.1% más rico de los brasileños, Un, una cantidad de gente no mayor que 300.000 personas, pero ellos no quieren pagar impuestos. Entonces eh, lo que lo que hace Lula es decir, bueno, si ustedes no me aumentan la receta, yo tengo que hacer un, un déficit público, porque yo no tengo cómo gobernar si no tengo algo un poco mayor que medio por ciento del PIB, porque el Estado empieza a entrar en entropía, sin plata para funcionar. Esto es lo que hay por detrás de todo, de todo este, digamos, ruido entre Lula y Haddad. Eh, pero la gran prensa no quiere explicitar lo que está aquí. Entonces, transforma el contenido en lo que yo llamo de fofoca, que siempre me olvida cómo es la palabra en español. Sí, no sé cómo traducirlo. ¿Cómo, eh, fofoca con pequeñas conversas, intrigas sí, entre uno y otro. Chumerío, decimos nosotros también. Eh, sí. Exacto. Bueno, eh, eso hasta, incluso este fue no fue el tema... digamos, no, no las mismas cifras, pero el tema eh, que se tomó como pretexto, digamos, cuando la se sacó a la, a la presidenta Dilma Rousseff, ¿no era en esta en este orden también la situación? sí, no, no es, es, es el mismo tipo de problema. En realidad, ¿qué es lo que hay por detrás? Lo que hay por detrás es que la burguesía quiere un gobierno de austeridad máxima y no quiere contribuir con nada. Cuando, y el gobierno para funcionar un Bolsonaro es lo mismo de otra manera. No, tiene que tener un mínimo de recursos. Entonces, esto es lo que está por detrás, ¿no? Mm. Con Gilma lo que es lo que querían era un aprieto fiscal más acelerado y drástico de lo que ella ya venía haciendo. Claro. Entonces, inventaron un crimen que no existe, nunca existió antes Nunca existió después y después ahora es tan cínica la justicia brasileña que a poco tiempo admitieron que en realidad fue un exagero, un, un equívoco de interpretación, que no, en realidad ella no había hecho ninguna ilegalidad. Si el déficit primario es cero, medio o un punto percentual del PIB, no hace la menor diferencia del punto de vista del funcionamiento de la economía. ¿Qué es lo que hace de diferencia? La diferencia es que la plutocracia no quiere contribuir en nada y quiere tener el máximo de seguridad que la deuda pública será paga con tasas récords de, del mundo puntualmente. Esto es en realidad el, el, la disputa que está en esta noticia que se hizo mucho al, ara, al araca aquí en Brasil, pero que en, en realidad... No, no, es, es este el, el, el punto real. Claro. Pasando a otro tema, Plinio, la autoridad electoral, la máxima autoridad electoral en Brasil, sacó una nueva resolución sobre Bolsonaro y el segundo de Bolsonaro como fórmula electoral. Exacto, ¿no? Que es, es la segunda condena de, de Bolsonaro, pero ahora viene acompañado de su candidato a vice, que es el general Braga Neto. general que estuvo en Haití, donde hizo barbaridades, después estuvo en Río de Janeiro, donde comandó la operación de intervención militar en Río de Janeiro, y era uno de los principales abogados del golpe. ¿Qué es lo que importa de esta noticia? Yo creo que lo que importa es saber que el establishment brasileño está ahora eh, atacando no solo Bolsonaro, pero también los La, la, el círculo más íntimo de los políticos de Bolsonaro. ¿Cuál es, de, cuál es la idea? Neu, sacar Bolsonaro de las próximas elecciones para ver si se logra que la disputa política quede dentro del marco del orden, de, digamos, establecido. Entonces lo que se está haciendo es marginando la derecha contra el orden, que mm. es una derecha... para allá de fascista. No, sí. esto es lo que hay y este ataque al general es importante porque es un general que tiene, digamos, prestigio en las fuerzas armadas brasileñas y al sacarlo es también una manera de, de darle un cierto límite a la tutela militar. Para decir, mire, ustedes tutelan, pero hay que hacerlo con con, con una cierta discreción, no sí. puede ser tan explícito y tan duro. <risa> Eh, pasemos, eh, Plinio, también a otra otra expresión de violencia de otro tipo con a, respecto a referentes, que, que, referentes de distintas luchas, ¿no? Eh, yo no me acuerdo haber visto la noticia en estos días, se nos puede haber pasado, no, no pero esto del asesinato de un líder indígena. Sí, esto es una noticia que... que... que en realidad quedó oculta salió en la prensa y rápidamente la suprimieron no es un líder de los indígenas de la nación arara uh -huh. arara es un es un pájaro no pero así se llama esta nación que era el, el, el se llama timbectodén es un nombre difícil de, de, de hablar en la lengua de los araras es una nación muy nosotros llamamos ajijia no sé si hay en español, arredía, muy, digamos que no, no quería contacto con los blancos. Es un contacto bien reciente, es una nación que está en extinción. Este líder que fue muerto era el que sabía hablar portugués. Entonces funcionaba como una especie de diplomata. Va a Suiza, hace una denuncia de que contra las invasiones de tierra de los madereros, es alertado que está amenazado de muerte el estado brasileño le pone protección de policiales pero al final cuando llega y en su región con sus compañeros salen los policiales y el día siguiente aparece muerto en el río no entonces es claramente una intimidación de un pueblo que está prácticamente en extinción La gran prensa notició, después un poco que se arrepintió de haber noticiado, quedó esto parado, pero es importante que nosotros ¿no? levantemos la bandera y, y hagamos nuestros homajes a esta lideranza de la nación Arara. ¿Las denuncias entonces de él eh, fueron contra lo, lo, las empresas madereras que eh, están en, en, en territorio de estos pueblos originarios? Exactamente, porque así es la ocupación de la frontera. Primero vienen los madereros, después vienen los fazenderos, los hacendados, ¿no? Para hacer la ocupación del agronegocio. Entonces, exactamente por eso muere Tim Bengtodeng. ¿Y hubo alguna, suponemos, pronunciamiento del gobierno de que se va a investigar ese tipo de cosas? Aquí, eh, es, aquí todo lo que pasa siempre hay un pronunciamiento diciendo que van a hacer una investigación cabal y que van a seguir todo el protocolo, todo ser, y, pero después no pasa nada. ¿no? Otro de los temas pues, que nos propones es un tema que tiene que ver con el río, digamos con el Amazonas finalmente, ¿no? porque es el río Negro, pero es eh, un... tributario de, del Amazonas. Hemos visto imágenes acá que realmente nos sorprendieron de la sequía. Inimaginable, que... ¿no? Claro. El, del río más caudaloso del mundo. Y es, es, es, el... es el río Negro. Sí es el río Negro, Ángeles, es el mayor afluyente del Amazonas del lado izquierdo del Amazonas. Es el río que... que reúne toda la, la, la, el agua que viene de Colombia, de la cordillera, por ahí, por el lado izquierdo. no? Empieza en el Orinoco y, y, y viene hasta aquí. Está en el nivel más bajo en 120 años, que son los años que se tiene registro. Pero había estado inundado eh, antes, ¿no? Había tenido inundaciones hace un par de años. Estos, estos ríos de la Amazonía, ellos funcionan de manera cíclica. Cuando hay el, el, el, el derretimiento del, de la nieve, sí. entonces vienen muy, muy altos. Después caen mucho, entonces oscilan mucho. Claro. La novedad es que esta oscilación fue mucho para allá de lo que era, de lo que sería normal, con fuertes problemas sociales, porque hay mucha gente que vive en el margen del río, claro. viven del río, nosotros llamamos jibbeirinos. ¿no? Los, el pueblo Ibeirín. que vive, eh, digamos, al lado del río, son pequeños productores. Se estima que más de 600 mil ribeirinos quedan afectados por esta sequía fuerte del río Negro. Yo creo que esto es importante, eh, Ángeles, para que nosotros tengamos noción de la barbarie ambiental que estamos viviendo, sí. ¿no? Y porque se está naturalizando esta barbarie, pero en realidad es un producto histórico del desarrollo capitalista, de esta modo de producción absolutamente digamos, insostenible y de un modo de vivir que corresponde a esto también totalmente insostenible. Uh -huh. Otro punto, Plinio, que vale la pena reseñar de esta semana de la actualidad brasileña, Se vienen eh, jornadas en la próxima semana de lucha de los funcionarios públicos. Esto es a nivel federal. Es a nivel federal. En realidad es una reacción. Es importante porque estamos asistiendo aquí a una especie de una letargia del movimiento social. ¿no? Esto tiene mucho el dedo del PT, porque para cumplir sus funciones de partido del orden tiene que calmar la gente. Pero los funcionarios públicos que fueron muy maltratados por Temer y por Bolsonaro y también por el último gobierno de, de Yuma quieren reajustes salariales y ya y, y temen una reforma administrativa de tipo neoliberal muy fuerte. Entonces empiezan estas movimentaciones. Tenemos que observarla para ver el vigor con que vienen, porque las direcciones son siempre muy contra cualquier tipo, porque están controladas por el PT. Cualquier tipo de, de, de manifestación más fuerte contra el gobierno. Pero el gobierno Lula empieza a vivir las tensiones de todo gobierno. Por arriba la burguesía no quiere dar nada, pero por abajo los funcionarios quieren un salario de dignidad mínima, ¿no? de recomposición del poder de compra que ya tuvieron. Entonces esta es la pelea que yo creo que empieza... y que es importante que nosotros la observemos cómo se va a desdoblar esto. Eh, un apunte sobre esto, eh, ¿cómo funciona en Brasil? Aquí tenemos los llamados eh, consejos de salarios, no donde se dan negociaciones por sector de actividad, entre patrones, los sindicatos, y bueno, en, llegado el caso, interviene el gobierno como mediador, y se eh, concretan convenios para determinados períodos. Más allá de la discusión de, de cuánto se logra en eso o no. ¿Cómo funciona en Brasil eso, tanto lo público como lo privado? En el privado sí hay, nosotros llamamos de acuerdos colectivos. Uh -huh. ¿no? El sindicato hace acuerdos, esto es sancionado por la justicia del trabajo y teóricamente se debe cumplir. ¿no? En el gobierno federal es diferente. ¿eh? No hay, eh, los acuerdos son... Eh, sectoriales, ah, dos por, por sindicatos específicos y no tiene el carácter de acuerdo colectivo, tiene el carácter de un acuerdo que normalmente el gobierno hace y después no cumple o no claro. cumple todo, ¿no? Y ahí se hace otra huelga para que se cumpla lo acordado en la última huelga, ¿no? Claro. Así tiene funcionado aquí. Bien. Bueno, y por último algo que tiene que ver con la economía, el Banco Central, decisiones que ha tomado el Banco Central ajustando tasas. Eh, Hacía pocos días había habido nombramientos de nuevos funcionarios en la dirección del Banco Central, por lo que vi, habla de gente más cercana a Lula, pero siguen las mismas medidas. Sí, la gente que, que entra es más cercana de Lula, pero más cercana todavía del mercado, Ajá, muy cercana del mercado. Y, y, y aún el presidente del Banco Central, que era un bolsonarista fanático, ahora ya está en relaciones muy cordiales con Lula. Claro. Eh, porque si se cumple lo esencial, que es la, la voluntad del mercado, todo queda pacificado. Lo que lo que es importante notar aquí, nada más para el registro, es que el Banco Central disminuyó en medio por ciento... Eh, la tasa de interés básica de la deuda pública brasileña. Era la, lo, exactamente dentro de lo esperado, sin ninguna novedad, lo que lo que es un alivio, pero todavía mantiene la tasa de interés real de la economía brasileña como una de las mayores del mundo, alrededor de 6-7% real. ¿Eso qué, implica? ¿Eso qué implica? ¿Qué consecuencias Esto tiene? Que, ¿Qué, cuál es el problema de una deuda de, de una tasa de interés real para el sector privado todas las deudas quedan más clara, más caras y hay un desincentivo a la inversión productiva porque uno gana una plata enorme haciendo inversiones financieras Ahí está. para el estado qué es lo que significa una sangría de recursos entonces nosotros hablamos mucho de que el La burguesía presiona por un déficit primario cero ¿no? y hasta por un superávit primario. Pero nunca habla del déficit financiero, que es gigantesco. Para que tengan una idea, todo el gasto del gobierno federal con salud y educación es 3.3 veces menos que el gasto con las, lo, la, el pagamiento de la deuda pública. Uh -huh. Por ahí se ve dónde está el problema, pero este problema nunca se le mete luz. Es como si no existiera, es un sí. tabú. Que hay que pagar deuda no se discute. Si hay que hacer educación, pensiones, salud, bueno, esto es discutible, depende de la plata. Pero la otra plata no se discute. Entonces cuando se mantiene esta tasa de interés excesivamente alta, lo que entre otras cosas lo que se hace es una asfixia. o asfixia no sé cómo el, el acento ahí asfixia. una asfixia del eh, del sector público de la capacidad del gasto de gasto del sector público entonces esta disminución es un alivio pero es muy insuficiente muy bien llegamos al mediodía Plinio en un Montevideo que está con está muy gris está con llovizna, la verdad que hemos tenido poca primavera esta semana Eh, y de los líos políticos ni te contamos porque no, no da el tiempo, un pero desastre, está, muy está muy interesante. Estamos siendo ya noticias. Sabré. Viste que cayó el canciller uruguayo por un escándalo de, de cómo se procesó un, la, el, el dar un pasaporte a un narco uruguayo que estaba preso en un país Uruguay. árabe. En fin, tenés que, que buscar por ahí que vas a ver que está interesante. Está interesante. Bueno, un abrazo Plinio, muchas gracias por estar este viernes y a ver si el miércoles se porta bien internet Sí, yo, yo me, me, me disculpo con los oyentes de Radio Centenario y con el equipo de Radio Centenario, porque a veces le doy una sorpresa, a la última hora no bueno, funciona pero sí. ahí va, va de la creatividad de ustedes para manejar una radio que siempre es una tarea muy difícil fuerte abrazo Gran gusto hablar con usted. Gracias, Peña, abrazo. Plena, abrazo. Y esperamos la música, entonces. ¿eh? Ah, seguro. Voy a hacer con mi mujer y mi Muy bien, abrazo.